Las cosas fundamentalmente tienen que ver con esto, lamentablemente eh, quien tiene una propiedad y, y no la utiliza para vivir, sino que lo tiene como para garantizar una renta mensual, eh, ata el valor de esa propiedad al, al valor de cambio del dólar, eh, porque... En Argentina cuando pensamos en ladrillos pensamos en dólares y no pensamos en lo que es un derecho constitucional que es el de acceder a la vivienda de manera digna. La ausencia de parte del Estado a la hora de garantizar el acceso a la vivienda, la especulación cada vez más importante, la concentración del capital inmobiliario cada vez en menos manos eh, y la cantidad de vivienda ociosa... Eh, más de 60.000 unidades en la ciudad de Rosario, generan que los valores crezcan eh, exponencialmente, y que tengamos esta realidad donde hay una gran cantidad de personas viviendo en asentamientos irregulares, eh, una gran cantidad de personas sin poder acceder a la vivienda y eh, otro grupo que tiene 10, 100, 100, mil propiedades, sabemos que hay que tener más de mil propiedades y que titular las mil propiedades son las que terminan fijando los valores en eh, crecimiento, de los que, eh, de las, de las fundamentalmente, la especie trabajadora que no puede acceder a una vivienda, por el gran desfasaje que hay entre el salario y el valor de compraventa de un inmueble en el mercado.